clase pública es un espacio destinado a la transferencia de conocimientos por parte de los docentes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. De